El Museo Nacional de Artes Visuales en Montevideo está cumpliendo los 100 años. Fue inaugurado en 1911. La entrada al museo es absolutamente gratuita. Es de martes a domingo de 2 de la tarde a 7. Es el museo que está en el Perderrodó. Vale la pena visitarlo en este momento porque la nueva dirección de este museo ha decidido mostrar una enorme cantidad de de obras del patrimonio histórico artístico del Uruguay que estuvo durante larguísimos años escribida o guardada en los depósitos y no se veía es obra que va desde finales del siglo 19 hasta todo el siglo 20 es una de las muestras más ricas en los últimos años de este Museo Nacional de Artes Visuales hacemos un recorrido histórico chiquito hablábamos de planes eh, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX y nos encontramos con Figari por un lado en los años 20 y los planistas de los 20 propiamente dichos que definen esa década, uno de esos era José Cuña, fue docente del Círculo de Bellas Artes, se vincula al campo del arte, se hace muy reconocido y comienza a viajar y comienza a hacer viajes a Europa, y comienza a conocer, como muchos artistas, comienza a conocer el arte desde otro lugar, comienza a conocer las vanguardias, comienzan a aparecer otros otras estéticas, otras maneras de, de relacionarse y de expresarse, y queda eh, cuño muy sorprendido y muy vinculado con los expresionistas alemanes, eh, los tenemos los años 30, los años 40, entonces de ahí vuelve al Uruguay, Se instala en Florida, en la ciudad de Florida, a vivir y desarrolla durante muchos años la serie, casi 10 años, está pintando la serie de las lunas y los ranchos, que es esta serie que está acá, que son como 36 obras donde el protagonista o la protagonista es la luna y el campo uruguayo. Eh, visto desde una particularidad bastante importante e interesante desde cuña desde una estética bastante expresionista donde vemos muchos rasgos de las de, de, de, de manchas, de colores, el campo se transforma en una especie de, de, de, de nube, de gran nube de colores, eh, las personas corren, hay viento, hay eh dramatismo en cuanto a el lugar de la luna donde la donde la coloca la luna y brillo y co en contraposición con la oscuridad y muchos sentimientos encontrados que podemos relacionarlo bastante con ese quiebre porque si decimos que Cuño venía de un camino planista donde eran imágenes más clásicas, eh, aparecían paisajes, aparecían algunos retratos se transforma en, en una expresión totalmente de él, más allá que el otro también era, pero esta es creación como absoluta de él. él. Con el contacto del campo, transforma ese contacto en estas imágenes. Por eso el campo se transforma, por eso no es el mismo campo que él ve. Es un campo que se mueve, que es un campo que tiene problemas, que es un campo que... El Museo Nacional de Artes Visuales en Montevideo está cumpliendo los 100 años.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 como que caen, como que suben, bajan... Hay muchos movimientos que seguramente tengan que ver con movimientos internos del artista en función a lo que conoce, lo que tenía, lo que cómo lo mezcla. También Cuño hace una serie de pinturas abstractas muy importantes que podemos decir que son casi informalistas. Él utiliza cemento, arena, porland, pigmentos fuertes de color y genera obras que son grandes manchas de colores que para la época también era algo medio extraño que de, de, de Cunio vengan esas obras y eh, por eso le cambió de nombre también a esas obras se puso el apellido de la madre para no, que no lo reconocieran Perinetti, Cunio Perinio. Perinetti entonces están las obras Perinetti que son todas las, esas, esas obras abstractas e informalistas y tenemos la serie de las lunas que es como lo más clásico de Cunio que conocemos y que están por todo el mundo en realidad estas, estas, estas lunas Eh, pero son un, eh, uno lo toma como clásico esto pero en realidad esto es un quiebre en la, en la, en la, en la pintura y en la concepción de la pintura de cuños es interesante verlo desde ese lugar. y esta utilización